Bueno, estamos aquí ya a la salida del auditorio Hugo del Carril, en la sede de Esmata, luego de la apertura de estas jornadas de trabajo. Graciela Leña, una apreciación de todo lo que se comentó y muy bueno, importante. Bueno, la, la verdad que estamos bien preocupados por un lado, pero por otro lado con toda la esperanza de todo lo que estamos cada, trabajando, cada sector se pueda cumplimentar a partir de, del mes de diciembre, ¿no es cierto?, cuando asuma el nuevo gobierno. Así que nosotros venimos trabajando mucho en este aspecto y, bueno, tenemos varias propuestas que consideramos que... y tenemos fe y esperanza que se van a tratar, ¿no? Pareciera por parte del oficialismo del gobierno como un empecinamiento en hablar de los miles de kilómetros de ruta a nivel no solamente nacional, específicamente también provincial, que sabiendo lo que sucede en realidad, que tenemos para aportar? No, que, que es lo que mejor mienten, porque la verdad que todo lo que hablan es una mentira, nosotros lo hemos demostrado hace 20 días que que demostramos la mentira del presidente que inauguraba 7.000 kilómetros y hay 460 kilómetros, y la mayoría de las obras que inaugura el presidente Vienen de la gestión anterior, la verdad, comenzaron la gestión anterior, así que esta reducción en un 50% de nuestras tareas, de nuestro presupuesto, del cierre de nuestras escuelas técnicas, del despido de compañeros sin sumario, bueno, alguien va a tener que pagarlo ¿no es cierto? Y creo que él es el responsable por esta política donde ha hecho que el Estado se retire de los lugares que más tiene que estar, y uno de ellos, además de la educación, la salud, es el camino, ¿no? No, porque plantea en términos y en grados comparativos respecto de la gestión anterior, el tema de los sobreprecios, el tema, ¿cómo, cómo, ¿qué tiene que decir Vialidad en relación a las contrataciones de las pocas obras que se hicieron? Que es mentira, nosotros lo hemos denunciado al ingeniero Iguacel, quien en su primera, en la gestión anterior, o sea, a la actual administración, eh, hizo y firmó una renovación de una modificación de obra, mejor dicho, para la empresa Iexa que todos sabemos que es la empresa presidencial de la ruta 8, de un tramo de la ruta 8. Está denunciado penalmente justamente por sobreprecios. Entonces, yo lo que le diría tanto al presidente como al ministro Dietrich que nos indiquen a ver en qué obra, en qué obra de las que pueden estar vigentes se bajó el precio de lo que originalmente se había ofertado. Que digan ellos en qué obra, yo no lo voy a decir. Que lo digan ellos. Entonces está denunciado penalmente y eso ha llevado que el segundo tramo que tiene IEXA en la misma ruta esté paralizado porque no llegó a tiempo por nuestra denuncia a poder hacer, poner sobre precios también sobre el segundo tramo. Entonces todo falso. La justicia verá si lo que ha denunciado eh, permanentemente va a Iguazel, más allá de que la auditoría de realidad ha dicho que no había... Este, no se había pagado nada que no se hubiera hecho, será la justicia la que lo diga. Ahora, que un ministro diga y hable de los viales como lo más corrupto y que nuestro gremio ha tenido connivencia con esa corrupción, es una vergüenza. Indudablemente no tienen con qué discutir el trabajo que hemos realizado y la mentira que le hemos desenmascarado al gobierno. Muchas gracias. A vos.